Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Te invito a que leamos el versículo clave de esta enseñanza. ¿Se acuerdan en dónde está? ¿Mateo qué? Ahora sí, ¿eh? de veras se me están sorprendiendo, eh. Ya lo tienes ahí. Es Mateo qué? 6. ¿Se acuerdan todo lo que hemos visto acerca de exaltar a Dios, su nombre, eh, lo que es el cielo en la tierra, tantas cosas que hemos estado ahí estudiando? Y Mateo 6, del 9 al 13, dice, ustedes pues orad así. Y yo te invito a que lo repitas conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, ¿de veras?, ¿de veritas?, bueno, conste, ¿eh? así como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por todos los siglos Amén ¿Qué quiere decir amén? Así sea Y en eso vamos a terminar eh, Con esa palabrita Vamos a terminar en el amén que qu La trascendencia del amén Pero hoy no vamos a ver el amén Vamos a ver Perdónanos nuestras deudas Así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo te pido, por favor, cierra tus ojos y pídele al Señor, dile, Señor, abre mi entendimiento, Señor. Señor, si de alguna forma yo tengo un corazón de piedra, transfórmalo por el poder de tu Espíritu en un corazón de carne para poder recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, abre mi entendimiento, abre mi corazón, dame un corazón de carne para recibir la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás listo? Ahora, abróchate el cinturón. Porque el Señor, o sea, toda esta enseñanza del Padre nuestro ha sido enseñanza, ¿sí? Y va a seguir siendo enseñanza, pero hoy probablemente el Señor te dé una revolcada. Probablemente. Dependiendo que tanto tu corazón está abierto a la palabra Colosenses 3 13 Dice Está hablando Pablo ahí a, a la iglesia de Colosas Y le dice a los colosenses Soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo ustedes. Ahora, yo aquí les preguntaría, ¿tenemos queja contra alguien? O sea, tú tienes alguna queja, a lo mejor tienes queja con tu esposo o con tu esposa o tienes queja con tus hijos o los hijos tienen queja contra los padres o a lo mejor tienes queja contra tus primos o contra tus tíos y, y con la suegra, gracias por recordarme a la suegra, yo me hice el propósito de no mencionarla hoy, pero bueno, ya, ya me lo recuerdo Frank, ok. No puede quedar sin, sin mencionar, suegra linda, tú sabes que te amo. Entonces dice, soportándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces las personas que están a nuestro lado, no cambian. Qué grueso, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Sopórtalo. Sí. Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hacerlo ustedes. Ahora, yo te, yo te, yo te pregunto, ¿por qué es tan difícil... Perdonar. ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿A poco no nos cuesta trabajo perdonar? Ves tras vez, ves tras vez, cuando nosotros tenemos el privilegio de dar consejería, encontramos que la falta de perdón es algo terrible. Es algo que te sujeta, es algo que, que, que, que, que no te libera, que no te deja este, avanzar. Yo me encontré hace mucho tiempo un, un pensamiento y no desgraciadamente no apunté de quién era, pero dice así el pensamiento, dice, "El resentimiento es un ácido que daña el contenedor." No sé quién lo dijo, la verdad ahí la regué y no no apunté. Voy a no, ni le quiero ponerse esa Sosa porque ni siquiera es mío. Dice, "El resentimiento es un ácido que daña el contenedor." ¿Qué contenedor es el que daña? Tu corazón. ¿Tu corazón? tu corazón. Entonces, si tú tienes un resentimiento contra alguien, es un ácido que empieza ahí a... Psss, y aparte de todo, tú has, has, has tocado ácido o has trabajado con ácido alguna vez. Cuando el ácido está trabajando, ¿cómo huele? Horrible huele. Entonces, imagínate, si tú tienes un resentimiento en tu corazón, ¿cómo hueles? Feo, hueles feo. O sea, yo no perdónenme, no estoy diciendo que huelas feo espiritualmente hablando hueles feo porque traes un resentimiento y no te das cuenta que ese resentimiento no sé qué pasó con los niños ándale, vienen por biblias, qué bueno gracias Dios a ver padres, cómprenle una biblia a sus hijos por favor alguien necesita biblia ahora que ya no tienen ahí tenemos unas biblias Qué bueno, que van a aprender. Ok. Entonces, fíjate bien. Todos los que estamos aquí hemos creído en Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Levanta tu mano. ¿Has creído en Cristo? Ok. Una persona comprometida con Cristo es la que se atreve a orar, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores una persona comprometida con Cristo porque si tú no estás comprometida con Cristo no puedes orar esta oración y ahorita vamos a ver por qué estas son perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos son las palabras más fuertes y terribles que hay en la palabra porque conmueven todo tu ser Y como les dije al principio cuando empezamos a estudiar el Padre nuestro, oramos el Padre nuestro como Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestras deudas, y sobre todo si tienes deudas de dinero, si sí, perdona nuestras deudas. Nosotros nos enfocamos siempre a perdonar nuestras deudas a la lana. Y Dios no quiere decir eso, Dios, Dios quiere decir otra cosa con eso. Pero estas son las tremendas, más, más, las palabras más tremendas en el cristianismo. Esta parte, de, escúcheme bien, esta parte de la oración nos despierta espiritualmente y nos hace pensar en lo que estamos diciendo. Tú no puedes llegar a la parte del Padre Nuestro y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los deudores. O sea, lo, lo corremos así rápido, porque sabes que si tú te detienes en esta parte, el Señor te va a confrontar. Y te va a decir, ¿quieres que perdone tus deudas? ¿Cómo estás perdonando? Ups. ¡Tong! Te despierta espiritualmente, te confronta espiritualmente y, y, y te lleva a, des, a pensar, ¿de veras tengo un espíritu perdonador? O me vale, como dicen los, los comerciales de ahí, ¿no? o te vale, ¿no? Y dices, no, no, esta persona yo no la perdono porque me hirió de tal forma. Y sabes que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido heridos muy fuerte. Y sabes que, perdóname que te lo diga, pero más adelante de nuestra vida vamos a ser heridos también. Porque estamos en este mundo. Y tratamos con gente. Y las relaciones interpersonales es lo más difícil, créemelo. En la aviación armar y desarmar un avión no tiene chiste todo está ahí como una biblia está el manual y te dice ponle la tuerquita aquí y apriétala tanto así está en los aviones ¿sabes qué es lo difícil? tratar con la gente a que se pongan a chambear a que sean responsables a, a que acepten una indicación a que, a que, a que respeten la autoridad de, del supervisor a que ¿sí o no? armar y desarmar un avión es lo más fácil lo difícil es tratar con la gente Y sabes que tú y yo no nos podemos aislar e irnos al monte ahí, a Ararat... ...y buscar el arca perdida ahí. No, no nos podemos ir a aislar allá. Dios nos ha puesto a interactuar con personas. Y cuando interactuamos con personas, muchas veces somos heridos. La cuestión aquí está, ¿cómo tú estás reaccionando ante esas heridas? Y el nivel como tú estás reaccionando a esas heridas... Dice, ¿qué tanto la gracia de Dios está en ti? En otras palabras, ¿qué tanto vas creciendo? Jesús enseñó a sus discípulos a orar Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Nuestras deudas, es una palabra común Para deudas legales Pero aquí Dios lo quiere poner en un, en un plano Moral y espiritual con Dios Somos pecadores, ¿sabes qué? Todos somos pecadores, hemos ofendido a Dios De una forma u otra, ¿sí o no? Y durante nuestro caminar en Cristo También de, de repente ofendemos a Dios Porque todos estamos sujetos Y escucha lo que soy: todos, inclusive yo Estoy sujeto a de repente tropezar Y hacer algo que no le agrada a Dios ¿Estamos de acuerdo? La palabra dice en Romanos 3.23 Dice por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Pero gracias a Dios que tenemos la sangre de Cristo Que nos limpia de todo pecado Y si caemos como hijos de Dios Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo ¿Qué quiere? ¿Para qué está el abogado? Pues para ayudarnos cuando nos tropezamos Entonces quiere decir que si la regamos a veces Si nos equivocamos a veces Juan 1.8 Dice, y si decimos que no... Primera de Juan, perdón, 1.8. Dice, si decimos que no tenemos pecado. Si tú dices, no, no, yo no tengo pecado, no es cierto, yo no me equivoco. Dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Escúchame, somos hijos de Dios constantemente en la necesidad de su perdón y eso es algo que te hace aferrarte a él de una forma que no lo dejas porque si no tienes su perdón estamos fritos imagínate que, que que te dijera ¿sabes qué? si la regaste y dijiste una mentira ya no tienes chance híjole pues yo creo que todos aquí agarramos y cerramos y nos vamos ¿no? porque sería una mentira o sería con otra cosa yo creo que todos Diríamos, bueno, pues mejor cerramos, nos vamos a ver el partido de fútbol, a comer una buena comida, pero estamos aquí porque estamos caminando en Dios y estamos creciendo en Dios y en ese crecimiento como el Señor nos va podando y nos va quitando cosas que no le agradan a Él, entonces de repente nos tropezamos y decimos, ¿sabes qué Dios? Perdóname. Caí en esto, abogado tenemos para con el Padre Constantemente lo necesitamos a Él ¿Sabes para qué lo necesitamos a Él? Para estar cancelando nuestra deuda Porque nosotros tenemos una deuda con Él ¿Y sabes cuál es esa deuda? La sangre de Cristo La preciosa sangre de Cristo Derramó su sangre sobre nosotros Para liberarnos de toda maldad De toda impiedad ¿Y sabes qué? Para darnos un precioso don Que es el don del perdón si tú no vives en ese don del perdón estás frito por eso tan importante si no hubiera sido importante Jesús no hubiera incluido en el modelo de la oración del Padre Nuestro perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos somos espiritualmente deudores en necesidad de la gracia de salvación de Dios Perdona nuestras deudas significa que las deudas las vamos a enviar lejos, las vamos a descartar, las vamos a limpiar, las vamos a quitar esas deudas, ¿estás de acuerdo? Primera de Juan 1, 7 al 9 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! ¡Wow! Gracias Dios. Porque no solamente proveíste a través de tu sangre que, que nuestros pecados fueran quitados. No nada más tapados, sino borrados Pero también proveíste que si nosotros como hijos nos equivocamos, perdona nuestras deudas. Como yo también, sigo tu modelo de perdonar y perdono. Por eso el orar, esto es, lo dije al principio, es de cristianos comprometidos. Efesios 1.7 dice... En Él tenemos redención por medio de su sangre. El perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Y Mateo 26, 28, Jesús en la, en, en la última cena, cuando está celebrando ahí Pascua, les dice, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. ¿Y sabes qué? Nadie le puede añadir a esto y nadie le puede quitar a esto. Otro punto importante acerca del perdón es que nuestra disposición perdonadora, o sea, ok, te voy a perdonar, no gana el perdón de Dios, eh. no se vayan por ahí, o sea, la disposición que yo tenga de perdonar no gana el perdón de Dios, nuestro perdón de Dios se basa totalmente en el favor inmerecido de Dios y la gracia inmerecida. Y no en cualquier mérito de nuestra parte. Como yo si sí estoy perdonando, entonces tú me perdonas. No, el perdón de Dios yo lo recibo por mera gracia. ¿Sabes qué? No porque, yo lo tenga que, no porque yo estoy perdonando recibo el perdón. Yo recibo el perdón por gracia. Pero lo que a mí me exige Dios es perdonar. O sea, el perdón ahí está. Pero ok, ahí está el perdón, pero tú tienes que perdonar. Es la gracia divina de Dios en Cristo que nos salva El acto de perdonar a otros No merece una recompensa o ganancia eterna Ay, ¿te fijaste que ya lo perdoné? Ahora sí Señor, bendíceme ya, O sea, no, no, no, va por ahí No vas a recibir una recompensa por perdonar Sin embargo, cuando tú y yo perdonamos a otros Esa es la prueba que la gracia de Dios Está trabajando en tu corazón y en mi corazón Si tú no puedes perdonar Yo te invito a que Te examines y digas La gracia de Dios Está realmente operando en mí Porque si la gracia de Dios opera en ti Tú puedes perdonar Lo que es imposible para nosotros Llevar a cabo en nuestra propia fuerza ¿Cuántas veces hemos dicho? Es, yo no puedo perdonar Es que yo no lo puedo perdonar ¿No has escuchado eso? No, no, no, no, no es que no me nace perdonarlo ¿No? Son nuestros argumentos Pero Dios no te dice así, Dios te dice perdona. Y es una indicación, es un mandamiento de Dios. Perdona, porque tú has recibido perdón por gracia. Y si tú quieres imitarme a mí, o sea, dice el Señor, o sea, si tú quieres imitarme a mí, tienes que hacer lo que yo hago. ¿Y qué hizo Jesús? Nos perdonó. Y es más, todavía estaba ahí colgado en la cruz, ahí todo clavado, todo herido, sangriento, deshecho. ¿Sí se acuerdan de la pasión de Mel Gibson? Algo así, y no veo la tele. <risa> que ya algo me critican, Ay, el pastor se la pasa viendo películas. <risa> pues sí, son parábolas modernas. Si Jesús hablaba en parábolas, ¿qué le hubieras dicho? Ay, te la pasas viendo que sí, si la siembra, que si sí este y que si sí el otro. Por eso yo siempre les digo en algo que ustedes se fijen. ¿Se acuerdan de la pasión de Mel Gibson? O sea, casi, casi veías la película y le hacías así, de la sangre. O sea, ahí, bueno, Jesús ahí estando ahí, tremendamente herido, moribundo, voltea y ve al ladrón y, el, y ve el corazón del ladrón y ahí mismo agarra y le dice, tú vas a estar conmigo hoy en el paraíso. ¿Qué le estaba diciendo? Tú vas a... y, y es más... De las siete palabras que Jesús dice en la cruz ahí ¿Qué es lo que dice? Una de ellas que es Perdónalo Señor porque no saben lo que hacen Inclusive ahí yo, yo te preguntaría si tú estuvieras O sea porque muchas veces estamos bien heridos en el corazón ¿eh? Pero si tú estuvieras herido así sangrentado y todo eso Tú tendrías la fortaleza espiritual para decir Yo te perdono O sea si somos cristianos Quiere decir que somos imitadores de Cristo Somos cristitos ¿No? Sí. Entonces tenemos que Entrar en esta dimensión De perdón lo que es imposible para ti llevarlo a cabo en tu propia fuerza, Dios te permite hacerlo, escúchame bien, por el poder de su morada en nuestros corazones. Muchas veces en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, porque todo nuestro ser, toda nuestra naturaleza nos dice, ¿cómo crees? Y, y ahí viene la tía y te dice, ¿cómo crees? Se está aprovechando de ti. ¿Y cómo crees? ¿Y cómo crees? Y todo el mundo, ¿cómo crees? ¿Y todo? Pero ¿sabes qué? Por el poder de su presencia en nuestros corazones, nosotros podemos perdonar. Escúchame, si tú mantienes tu amargura y rencor y una actitud de no perdonar, tienes que examinarte a ti mismo. Mira, voy a pedir que pasen dos personas. Voy a pedir que pasen los niños, ¿no? A ver, ven, Yusif, tú, tú, Nimo, estás en primera fila, ven para acá. Le voy a pedir que pase una mujer, a ver, este, bueno, que sean jóvenes, vente, vente, vente, Nuno. Nuno y Nuno y y Yusif son unas personas que no no están relacionadas para nada entre ellos, pero digamos que son esposos. No estoy hablando proféticamente tampoco, eh No, no, no, no. Tranquilos, tranquilos. A ver, mejor va a pasar una pareja de, de esposos. A ver, siéntate. Sí, no, no, porque si no no quiero. Pásenle ustedes dos, vengan. Vénganse ustedes dos. Venganse ustedes dos. Sí, no, no, no, ya ya casi aquí ahorita la bendición y ya. Gloria a Dios y ya, ¿no? Y el pastor dijo, ¿no? Y mañana boda y todo, ¿no? Pero bueno, ellos son una pareja, o sea, son, son esposos, ok. Y entre ellos hay... Algo que pasó entre ellos Y hay un resentimiento Y no hay una buena comunicación entre ellos y, y entonces Ella se guarda las cosas en su corazón Él se guarda las cosas en su corazón Y ¿sabes qué empieza a pasar? Empieza tú, así, Te voy a enrollar O sea, lo Ahora, esta O sea, no se la quise poner a ella sí Pero tú sí aguantas manos enfrente. Mira qué comedidos. Ok. Escúchame, espiritualmente hablando, si es que quise traer la más ligera, si sí, no, pues no. Espiritualmente hablando, ven, ven para acá, así se ven, así se ven, y así estás tú cuando no perdonas. Ahora, lo peor del caso es que pues, Él tiene nada más una cadena, pero después tiene un montón. Esta cadena pesa. ¿eh? Yo te invito a que te, esta cadena pesa y entonces hay otras y, y empieza a, a una falta de perdón tremenda. Y no perdono y no perdono y entonces no es una, son dos, son tres, son cuatro cadenas que traes ahí, pero y, y con mis papás que me hirieron y con el tío que me hirió y con este otro y con el jefe de acá y no perdono y mi compañero de trabajo que me traicionó y, y, y, oh, y entonces hay una falta de perdón por todos lados. Que empiezas a estar atado, atado ah, Lo peor del caso de todo Es que te empiezas a acostumbrar al peso Él ahorita cuando le puse la cadena Sintió el peso, pero él compensó Ella pues no tuvo que compensar nada Pues también ligerita, ¿no? pero Él compensó el peso y cuando las cadenas empiezan a seguir y a seguir y a seguir tú sigues compensando el peso pero llega un momento en que las cadenas pesan tanto que después sientes es que traigo como un peso en mi vida y no puedes avanzar y te cansas y, y ir a la iglesia hay que flojer ir a la iglesia y ay no, que quién sabe qué y traes un peso ahí cuando tú entras en libertad Este peso de las cadenas es quitado Y de repente Sientes así como que Un alivio ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué pasó en mi vida? Ay, qué bárbaro Hasta me siento más delgado No traes el peso de esta que Mira, siente el peso de esta cadena Está pesada la cadena Y no nos damos cuenta Que no estamos perdonando Ahora Agarra la cadena Ahora, agarra tú la no, no, no, cuando tú no perdonas a una persona sigues atado a esa persona muchas veces nosotros traemos resentimientos desde la infancia y no hemos perdonado que a la abuelita, que al tío, que al papá, que a la mamá no hemos perdonado y sabes que a lo mejor esas personas ya hasta se murieron Y tú sigues trayendo la cadena y, y sigues atado a esa persona mientras tú no agarres y pues. Y ¿sabes qué es lo que parte la cadena? El perdón. ¿Y sabes qué es lo que te libera? El perdón. Y cuando tú rompes esta, esta cadena de atadura, ya te puedes quitar también. Cuando tú rompes esta cadena de atadura, tú puedes voltear a ver a la otra persona de una forma... Sí, déjame aquí. Tú puedes ver, no espérate no te vayas Ya Se rompió la cadena y ya se va no, Espérame tantito No, no, no, espérame tantito Esto todavía no termina hasta que termina Tú puedes ver a la otra persona De una forma distinta Porque no tienes el peso De la falta de perdón Miren, cada uno de nosotros De una forma u otra Traemos esto Y sabes qué es tu decisión fíjate bien, no es decisión de Dios eh, ni es decisión de la otra persona es tu decisión si te la echas al cuello o no te la echas al cuello si tú traes cadenas ahorita que te, han, te están oprimiendo de falta de perdón y yo sé que muchos de aquí están ¿por qué no vino fulano? que hubiera escuchado esto Y ve a las esposas que están. Y a los esposos, ¿ves, ves, vieja? Te dije, tienes que perdonarme. Si tú no decides perdonar, vas a traer colgando esto. Y pesa, ¿eh? Créeme que ya me estoy cansando de mantenerla aquí. Pesa. Pesa. ¿Y sabes qué va a pasar en tu vida? Va a haber un alentamiento en tu vida. Y ahora sí, como en las caricaturas, vienes caminando, shh, Shhh, shhh. Y eso, Dios, ya pueden pasar a su lugar, gracias. Libres, por favor. Sin cadenas, aquí, déjalas aquí. ¿Lo cacharon? Sí. Muchas veces tú y yo traemos cosas del pasado que no hemos liberado. Pero sabes qué? Dios hoy te va a liberar. ¿Lo quieres creer? Hoy Dios. Va a romper A través del poder del perdón Las cadenas que podemos traer El apóstol Pablo En segunda de Corintios 13.5 Nos dice Examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe Probaos a vosotros mismos ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados? Y a la luz de este tema yo, yo tomo el reprobado, el que estemos sin falta de perdón. Decir, Dios, no, aquí no te puedes meter. Estoy tan herido y he creado una fortaleza alrededor mío que nada, ni tú, Señor, puedes entrar ahí porque yo no voy a dejar que vuelvan a herir mi corazón. Y estamos así cerrados y no dejamos que la gracia de Dios entre a ese lugar y te libere. Preferimos muchas veces traer cargando cadenas y arrastrando cadenas, frenando nuestra vida, frenando nuestras relaciones interpersonales que perdonar. Escúchame bien, si hay algo que Dios vomita es a los orgullosos y el que no perdona es un orgulloso, así que aguas, yo no quiero ser parte de la vomitada de Dios Yo quiero perdonar. Y cuando yo entiendo esto, yo digo, sí, Señor. Y sabes que van a venir al, en el futuro, van a venir gente que te hiera. Eso es normal, porque hay relaciones interpersonales. Eh, mira, qué glorioso sería que, que nos convirtiéramos y dijéramos, Señor, si sí te recibo y ya no tendríamos problemas con la gente. No, aquí lo, los psicólogos no tendrían trabajo. Los pastores no tendrían trabajo. Gloria a Dios. Pero como te interactuamos con gente, cada cabeza es un mundo. Pero todos que somos un mundo distinto de pensamiento, tenemos que alinearnos a la palabra de Dios y cuando tú oras, perdona nuestras deudas, así como nos ay, ya no me gustó. Mientras me perdone, sí, Señor, pero yo perdonar a esta No Entonces Dios te dice Mientras tú no perdones Yo no puedo perdonarte La gracia de Dios En el corazón del creyente te lleva Escúchame bien La gracia de Dios en tu corazón Te lleva a santificar Las verdades de la palabra de Dios Y una verdad de la palabra de Dios Que santifica tu vida Es perdonar Te libera Juan Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes qué? En la más hiriente experiencia de tu vida, nosotros perdonamos y elegimos, escúchame bien, esto es bien importante, elegimos perdonar. No es, siento perdonar. A ver, me voy a comer dos pizzas y, un, y, una, y una banana split. Y a ver si así, la dulzura del banana split me, me llega y entonces te perdono. ¿Sí? No es así. O si trajiste el chivo, entonces sí te perdono. Si me compraste ese vestido que me gusta, sí te perdono. cada día de nuestra vida elegimos perdonar, es una decisión, perdón es una decisión y tú tienes que decidir perdonar, lo sientas o no lo sientas Dios no te dice si sientes, perdona a los que te ofenden ¿eh? ¿O dice así el Padre nuestro? se perdona mi deuda, mis faltas, como yo también perdono al otro No como si siento perdonar al otro Como que si, si me llegó la predicación del domingo Entonces sí perdono Si el pastor no hubiera hablado de esto O si yo no hubiera venido el domingo Bueno, ya me la, me la brinqué Y no tengo la obligación de perdonar, no Por eso cuando empezamos a hablar del Padre Nuestro Le dije, todos conocen el Padre Nuestro, sí Hasta las ardillitas conocen el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado de tu nombre ¿No? ¿Sí o no? Todo el mundo conoce el Padre Pero no entendemos Cuando, ¿Qué es lo que estamos diciendo? El perdonar es un proceso En el que tú confiesas tu pecado al Señor Y decides perdonar a la persona que te ha ofendido Es una elección que tú y yo hacemos De una vez por todas Para que esa situación se vaya Y confías en Dios En las consecuencias de tu decisión Es que si yo lo perdono No sabes lo que va a pasar Es que puede pasar esto y esto y esto y esto otro ¿En quién estás confiando? ¿En la otra persona o en el Señor? Lo que a ti te toca, lo que a mí me toca hacer es perdonar. Y el resto, confío en Dios. Pero yo ya hice mi parte. ¿Sí, ¿Sí, me, sí me caché? Por eso les dije, esta es una enseñanza, pero pues Dios nos va a confrontar. Y el Padre nuestro en esta parte nos confronta a qué onda, cómo estamos perdonando. ¿Y sabes que El hombre viejo te lo trae de nuevo, y te lo trae de nuevo, y te lo trae de nuevo. Y cada vez que te acuerdas, tú decides perdonar. Y cada vez que viene a tu memoria, tú decides perdonar. Y cuando decides perdonar, estás demostrando, estamos demostrando que somos hijos de Dios y que hemos experimentado su gracia salvadora. ¿Ves qué importante es perdonar? Cuando decidimos perdonar nosotros demostramos que somos hijos de Dios por naturaleza, te voy a decir por naturaleza no es algo que hacemos por nuestra cuenta, toda nuestra naturaleza clama y gime que no porque tu naturaleza te dice, hazte cargo de esto, vengate, no permitas que esto suceda, eh, mira esto y lo otro y el otro, esa es nuestra naturaleza humana luchando protegiéndonos, tratando, pero sabes qué, tú ya no dependes de tu naturaleza humana, dependes de la nueva criatura que eres en Cristo Jesús ¿De eso dependes? No de tu viejo hombre que sale del, del, del, del piso y te quiere jalar. Vente, vente para acá. No perdones. Mira sí es que se hizo. Mira cómo se portó. Mira cómo esto mira el otro. ¿Sabes que Yo decido perdonar. Cállate. Regrésate ahí donde estabas. ¿Me entiendes? Porque muchas veces Hasta estamos dormidos. A mí me ha pasado. Luego yo estoy dormido bien rico así. De repente empiezo a soñar con cosas del pasado. Con cosas que me hirieron. ¿Y sabes qué? Yo me despierto y digo, ¿sabes qué? Sujeto mi mente a la mente de Cristo Yo ya perdoné eso y no tengo por qué estarlo recordando otra vez Y sin embargo muchos de nosotros Ah, no... sí es cierto, ¿verdad? ¿Y cómo me hizo, verdad? ¿Y cómo me manejó? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y, y empiezas y ya cuando te despiertas estás ¿Amaneciste, viejo? ¿Sí o no? Digo, aquí no pasa, pero bueno en esta iglesia, gracias a Dios, no. <risa> y no tengo grabadoras en sus casas ni videos. Eh. George todavía no las instala. <risa> Tú y yo nos hemos convertido en personas nuevas. Un cambio, escúchame, un cambio radical ha tenido lugar en nuestros corazones. Y no podemos vivir en el carácter de la persona que éramos antes de Cristo. Pues yo les dije, ¿todos aquí creen en Cristo? Sí Entonces no nos podemos manejar En nuestras viejas pasiones ¿Entiendes eso? El poder de perdonar Viene de la vida nueva en Cristo Si tú tienes vida nueva Si has sido transformado a través del poder De la salvación de Jesús Tú tienes que perdonar Porque tu naturaleza ya no es la que tenías Es la de Dios Y la de Dios es perdonar La evidencia de la gracia de salvación en tu vida Es como respondes a las circunstancias de tu vida Si hoy por ejemplo tuviste un problema con tu esposo Y sabes que no me preparó los huevos como a mí me gusta ¡Ruah! Si yo te dije Y ya sabes que me gustan así Y asado y con el juguito y... O sea, no puedes salud No puedes estar así ¿Cómo respondes a las situaciones diarias? ¿Cómo respondes? Hombres, ¿cómo responden a las situaciones diarias? ¿Les gana el genio de la lámpara? ¿Mujeres? ¿Cómo reaccionan a las circunstancias de la vida? Empiezan a criticar a sus hombres, empiezan... A... ¿Sabes qué? Si tú eres una persona que has cambiado de muerte a vida, que has sido transformado a través de la sangre de Cristo, no puedes manejarte como eras antes. ¿No, se han, no, no, no han escuchado por ahí que muchas veces dicen, ah, pues mira, si sí es muy cristiano, pero mira, muy aleluyita, pero míralo cómo maltrata a su esposa, mírame cómo trata a sus hijos. ¿No? desgraciadamente, desgraciadamente. Hay mucho de eso Pero hoy Dios te está retando A que seas una persona completamente distinta A que entres en esa dimensión del perdón Jesús enseñó A sus discípulos a orar Perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos A nuestros deudores La idea se puede parafrasear Perdónanos nuestros pecados En proporción como también Nosotros perdonamos a los que han pecado Contra nosotros ¿No? Lo voy a repetir. Perdónanos nuestros pecados en proporción como también nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuánto quieres que Dios te perdone tus regadas, tus equivocaciones, porque todos nos equivocamos. En qué tanto estás tú perdonando a los demás que te han hecho algo. En esa medida. Jesús lo dice con palabras poderosas. Que si también nosotros perdonamos a otros Dios nos perdonará a nosotros Pero si nos negamos a perdonar a otros Dios se negará a perdonarnos Mateo 6, 14, 15 dice Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Y si lo cambiamos, si tú no perdonas Entonces el Padre Celestial no te va a perdonar ¿No? Porque siempre nos gusta en, en la vía positiva, ¿no? Todo, ¿no? pero volteale y cuando le volteas entonces genera un compromiso en ti de perdonar y mira muchas veces nosotros tenemos argumentos y tenemos una cantidad de excusas o interpretamos las palabras de una manera que satisface nuestra naturaleza humana pecaminosa que no perdona no, es que tú no sabes es que no sabes y es que no sabes y el esquizofrenia está en la iglesia bien cañón Es que tú no sabes lo que me hizo. Pues yo no sé lo que te hizo. Dios sí lo sabe y lo que dice es que lo perdones. O que la perdones. Esto es bien importante. El perdón humano que se desprende. Mira, de, de, esta, de esta frase, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, es que el perdón humano y el perdón divino son relacionales. Eso es lo que está diciendo En esta parte Está relacionado El perdón divino No el perdón Cuando tú veniste por gracia A los pies de Cristo No me malinterpreten Sino que tú Estando en Cristo O sea Los discípulos Estaban en Cristo ¿No? ¿Sí? ¿O, o no todavía no se convertían Los discípulos ahí? No, ya se habían convertido Entonces cuando le dicen Enséñanos a orar Ya estaban de, de este lado No de este lado Sino de este otro lado ¿Ok? Entonces Siendo hijos Ya Te dice Está relacionado el perdón de tus culpas, de lo que sigues haciendo y los faltas, en la medida en la que tú estás perdonando a los demás. Y entonces Dios te perdona. Jesús dice, nuestro perdón a los demás y el perdón de Dios a nosotros no pueden separarse. Están relacionados entre sí. Por eso lo incluye en el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan de la, de la pregunta de Pedro sobre el Perdón. ¿Sí se acuerdan de la pregunta? Si no se acuerdan, está en Mateo 18, del 21 al 22. Dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano para que pegue contra mí? Hasta siete. ¡Ah, qué vivaracho el Pedro, ¿no? Yo creo que estaba pensando en su suegra, la que se enfermó y que Jesús la sana. ¿Cuántas veces perdonaré a mi suegra? Hasta siete nada más, porque ya llevo 6.5. Y la respuesta de Jesús fue desconcertante. Dice, no te digo hasta siete, sino aún, aún hasta setenta veces siete. Y muchos lo agarran así y dicen, ah, pues ya llevo, ¿cuánto es setenta veces siete? A ver, a ver, cuatro noventa. Y tú dices, ya voy en la cuatro, ochenta y nueve. Eso es lo que quiere decir Jesús, Lo que él le está diciendo es, las veces que sea necesario. O sea, en otras palabras, ni las cuentes. Porque muchas veces entre esposos se da, y ya es la quinta vez, si le tienes la cuenta ahí. No pasa, ¿verdad? Estoy hablando de experiencias en otras iglesias. Si no fuera importante esto, en ese mismo capítulo 18, más adelante en el versículo 21 y 22, perdón, en, en más adelante, en, en, del 23 al 35, ahí mismo en el capítulo 18, Jesús en este capítulo dio una parábola sobre el perdón. ¿Se acuerdan de esa palabra, parábola del, del, del siervo injusto? Si no, les voy a dar una recordadita así rápida. Concluye Jesús, dice, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné. ¿Sí? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos. Hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial. Escúchame, yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo Jesús. Así que cualquier... No, espérame, es que yo no estoy de acuerdo con eso Ahí arriba con él A ver cómo le haces con Mateo 18 Dice, así también mi Padre Celestial Hará con vosotros si no perdonáis De todo corazón A cada uno de sus hermanos sus ofensas O sea, no es nada más este perdono Ay, te perdono sí. No, no, no, no, no Tiene que ser convicción De corazón Te perdono, te suelto Rompo la cadena de falta de perdón De esa ofensa que me une a ti Yo la rompo porque no quiero estar atado a ti Con ese peso de cadena de que no perdono Y Jesús lo dice Así también mi Padre Celestial Hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón A cada uno a su hermano, sus ofensas. Jesús dijo aquí que el perdón debe estar presente en nosotros si queremos recibir el perdón del Padre. Tenemos que estar dispuestos a perdonar a otros si hemos experimentado su perdón. ¿Has experimentado su perdón? ¿Sí? ¿Has experimentado su perdón? ¿Él perdonó tus pecados? ¿Sí? ¿Quitó tus pecados? Entonces, si tú has experimentado ese perdón, debes de perdonar. Tenemos que estar dispuestos a perdonar a otros Si hemos experimentado su perdón La persona buscando el perdón Debe tener primero la acción de perdonar Con respecto a aquellos que han pecado contra él ¿Qué quiere decir esto? Tú debes tener la actitud Y tomar la decisión de perdonar O sea, si tú vas a estar aquí sentado Sin perdonar No va a pasar nada Tú tienes que levantarte Decir en ti, Señor, yo decido perdonar, te perdono en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Shhh, borrón y cuenta nueva. Pero es que tú no sabes lo que me ha hecho. Jesús nos mantiene en el Padre nuestro, llevándonos de regreso. A un constante nacimiento espiritual. Un cambio radical constante en nosotros. Porque la palabra dice en 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cosas, no las mujeres. Gracias, sí. ¿Vieja? ¿Ya pasaste? No. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y si la palabra dice eso, todas son hechas nuevas, ¿por qué estás ahí todavía con falta de perdón? ¿Le crees a Dios? Todas las cosas son hechas nuevas. Ahora eso no nos, no nos da el banderazo para volver a repetir las cosas viejas. ¿Ok? que si ya me perdonaste Señor y ya, y otra vez, al fin tengo chance, al fin tengo abogado, viva la vida. No. El perdón es la prueba de un cambio radical en nuestros corazones. Tenemos que dejar al lado las excusas, tenemos que dejar al lado los argumentos, nos vemos obligados a llegar a Dios y a hacer frente a este tema del perdón para recibir perdón. Así de sencillo. Y esta oración de perdón es una oportunidad a diario en nuestras vidas. Tú te debes de levantar diciendo, Señor, mira, si hoy me ofenden, Señor, yo estoy dispuesto a perdonar. Así, porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. ¿O ¿Ustedes saben qué va a pasar? ¿Conoces también a tu esposa y a tu esposo que ya sabes cómo? Bueno, a lo mejor pueden decir, sí, no, es sí, igual que su padre. No, no, no, no sabemos qué va a pasar. Escúchame bien, Jesús espera que nosotros, su pueblo, perdone a otros. Y si nosotros perdonamos, Jesús mismo da la certeza de que el perdón de Dios es seguro. Es seguro. Escúchame, recibimos de lo que damos. ¿Quieres recibir perdón? ¿Tienes, ¿Qué tienes que dar? Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Es el mismo principio. Bienaventurados, yo lo voy a cambiar aquí. Bienaventurados los que perdonan porque recibirán perdón. Ahora, tal vez tú estás en un punto donde dices, es que yo no puedo perdonar. ¿Sabes qué? Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros ¿sabes cómo? a través del poder del Espíritu Santo que vive en nosotros y yo te voy a invitar a que no digas no puedo yo te voy a invitar a que le digas Espíritu Santo ayúdame ayúdame porque para eso está Porque el Espíritu Santo pone en nosotros el deseo y la capacidad de perdonar a nuestro prójimo. Cuando tú caminas en esa senda, cuando tú caminas en esa forma, en el perdón a nuestras deudas, porque así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, tú vas a ver la gracia de Dios trabajando en tu vida. Y la gente a tu alrededor va a ver el cambio y te van a decir, oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué te hace diferente? O sea, ¿qué te pasó? Viejo, ¿qué te pasó? Estás igual de arrugado, pero hay algo en ti distinto. ¿Sí me entiendes? La gracia de Dios va a estar operando a tu alrededor y entonces cuando tú operes en ese en ese en ese mover del perdón, cuando tú operes en esa acción, cuando tú decidas perdonar, entonces sabes que vas a recibir una paz interior en tu mente, en tu corazón. Cuando tú decides perdonar, eres liberado así como en las cadenas y tú decides perdonar y el nombre de Dios es glorificado porque sabes que has sido y hemos sido obedientes a su mandato solo el poder de Cristo que vive en nosotros puede darnos poder para perdonar Romanos 13,8 dice no debáis a nadie nada sino que él si de, tenemos que debernos unos a otros el amaros unos a otros eso sí tenemos te debo amor maestro perdóname no te he dado un abrazo Eso sí te debo, eso sí, en eso sí estoy en deuda contigo. En abrazos, por eso abrácense, saluden a alguien. Todos están así. No, no, no me voy a mover de mi lugar porque si no me ganan mi silla acostumbrada de todos los domingos. ¿Y quién sabe si se bañó el hermano este, o sea, le voy a dar un abrazo, me va a dar el tufo. No importa, ¡abrázalo! ámalo. Eso sí es lo que, lo, lo, lo que tenemos que debernos. Dice, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. ¡Qué grueso! Y entonces la falta de perdón te hace no cumplir la palabra de Dios. Y estás fuera de, de, de, de, de, de carril. Y muchas veces nuestra vida, en vez de estar en una superautopista, que vas en un Rolls Royce, en un Bentley, vas así, mira, hasta, hasta agarras el volante, ni siquiera lo agarras, nada más lo apoyas para que veas cómo tienes el control del supercarro, y vas así, y vas con el hombre, vas con tus lentes, vas con el aire acondicionado, con el estéreo ahí, boceo, no sé, ahí que trae el coche, y vas escuchando alabanza, y vas por la supercarra, eso es el perdón, ¿eh? Y cuando no perdonas, vas al lado de la supercarretera, sabiendo que está la supercarretera ahí con el Bentley, ahí, que, que le dices, encender, y arranca el coche. Y a veces te dice el coche, no reconozco tu voz. ¿Cómo que no? Ah, está bien, sí, y prende el coche. Ya, ya, ya reconocí al genio de la lámpara. Y tú vas al lado de la supercarretera y vas en medio de, de las curvas, del de, de, te vas por la libre. Llena de baches, que no puedes acelerar, que vas frenado, vas tucu, tucu, tucu, tucu, y peor tantito, otros ni siquiera van por la libre, otros van al lado de la libre sabiendo que está la libre y sabiendo que está la autopista con el Bentley y van a pie, a machete, ahí... Chas. Y chas, y ven que los otros Ay, ¿por qué? Dios los bendice tanto Y van hasta allá, qué bárbaros No, es que son ungidos de Dios No, mangos, lo que pasa es que la gente que va aquí En el ventre, oh, el aire acondicionado ¿Qué tal vieja? gustó, sí? Es porque, ¿sabes qué? Han decidido perdonar Y mientras tú estás a machetazos en la selva avanzando, queriendo llegar a Puerto Vallarta, y, y vas ahí en mascota, y vas y no llegas a Puerto Vallarta, mientras que los otros ya llegaron por el perdón a Puerto Vallarta y están con una piña colada, una margarita. ¿A poco no? ¿Qué quieres en tu? Vámonos, ¿no? Cerremos todo, vámonos a dar. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué quieres en tu vida? Primera de Juan 1.7 Y ya con esto voy a terminar Dice, amados O sea, ¿a quién se está escribiendo? A nosotros, ¿sí? Dice, no os escribo un mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo Que tenías desde el principio El mandamiento antiguo Es la palabra que habéis oído Otra vez os escribo un mandamiento nuevo Que es verdadero en él y en vosotros Porque las tinieblas van pasando Y la luz verdadera ya está alumbrando El que dice que está en la luz Y odia a su hermano Está en tinieblas todavía O sea, en otras palabras No puedes decir que Yo estoy en Cristo, gloria a Dios Pero volteas a ver y dices Ugh ahí está Celia ¡Ah! no! fue horrible, fue horrible eso es lo que está diciendo ¿ves? no veo la tele me lo mandan por mails el que dice que está en la luz y odia a su hermano está en tinieblas todavía el que ama a su hermano permanece en la luz y en él No hay tropiezo. ¿En dónde vas? ¿A poco no te gustaría echarle así el Bentley? Ahí. No hay tropiezo. Está, la, la carretera está sin baches. Agarras las curvas así. Rebasas. Las mujeres no entienden eso. Los hombres sí entendemos eso. Dicen que la diferencia entre, entre, entre un hombre y una mujer Con respecto a un coche Es que la mujer se sube al coche Y anda al coche Y la mueve Pero con respecto a los hombres El coche es una extensión de nosotros No lo entienden las mujeres Por eso nosotros ¿Qué ensuciaste? Es una extensión de nosotros Mujeres Si ensucian el coche Nos están ensuciando a nosotros Perdónenos Pero así somos Estamos hablando del perdón, perdónenos, así nos hizo Dios. El coche es una creación de Dios también, gloria a Dios. El que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. ¿Y sabes qué? Dice, y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mi querido hermano, amigo, que estás hoy aquí. Hoy veniste porque Dios quiere tratar contigo. Para que no estés ciego y no estés dando palos de ciego. ¿No dice el dicho? Digo, me fallan los dichos, pero espero no haberme equivocado. Deja de dar palos de ciego. Perdona. Y entonces la luz del Señor te va a alumbrar. Y cuando lo haces así, cuando estás perdonando, ¿sabes qué? Dios escoge alcanzarnos con el más grande y sin igual don que hay en el universo. Escúchame, no es hablar en lenguas, no es el don de sanidad, no es esto, no es lo otro. ¿Sabes cuál es el más grande don de Dios que tú puedes tener? El don del perdón. Porque Él lo dio y le costó su hijo eso es lo que Dios nos ha dejado como herencia el don del perdón y cuando te metes en ese don del perdón cuando te sumerges en eso toda tu mente te va a decir no, estás equivocado toda tu lógica de hombre te va a decir ¿sabes qué? no, por ahí no es pero si Dios dice que perdone no, por ahí no es oh. Cállate ya y yo perdono Y cuando te metes en eso Te estás metiendo en el tiempo En la era del Mesías Te estás metiendo en la era de Jesús En la era del Hijo de Dios Te estás metiendo en la era del perdón absoluto A través de la sangre de Cristo Te estás echando un aclavado en la sangre de Cristo y estás nadando en la sangre de Cristo diciendo, oh, yo voy a perdonar, no importa lo que me hagan, Señor, Tú me mandas que perdone y no por conseguir Tu perdón, Señor, sino porque Tú me estás mandando que perdone, yo voy a perdonar. Y entonces tu camino empieza a ser lleno de luz. Mira, cierra tus ojos. Yo te voy a pedir que, que si esta, esta palabra Ha llegado a ti hoy Esta enseñanza ha llegado a ti Yo te pido Yo te pido una cosa Tú cierra tus ojos, todo el mundo con los ojos cerrados Aquí no se trata de ventanear a nadie Pero si Dios ha hablado A través de ver Padre y decir Oh Señor aquí están mis cadenas Señor yo te, yo te pido perdón y yo perdono a esta persona y yo libero a esta persona, lléname Señor en el nombre de Jesús de tu paz en esta hora yo perdono decide perdonar decide perdonar, vamos vamos. confía en ti, no, no, no es que lo sientas, no es, no es que yo, yo, yo te toque o tengas un toque especial, es que tú decides decir, yo renuncio Yo hasta aquí Hasta aquí ya, lo, lo que sea y, y si va a venir más cosas También decido Desde hoy perdonar ¿Sabes que No va a ser fácil Porque toda nuestra naturaleza humana Está en contra de esto Pero Dios te dice Yo vivo en ti A través de mi espíritu Y conmigo Puedes hacer Grandes cosas Si solamente me crees a mí Si solamente me crece bien vamos, vamos, recibe de Dios, vamos, derrámate delante de Dios, derrámate delante de Dios, en el nombre de Jesús Señor, entra a una nueva dimensión de perdón, Señor la unción de tu Espíritu Señor, trayendo en esta hora, en el nombre de Jesús yo declaro, trayendo Señor nuevo corazón, trayendo Señor nueva mente trayendo Señor en el nombre de Jesús, nuevos tiempos de perdón nuevos tiempos Señor de restauración nuevos tiempos Señor en el nombre de Jesús, Señor todas esas cadenas viejas Señor oh Padre eterno son rotas en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre de Jesús, recibelo hoy de parte de Dios, eres libre en el nombre de Jesús recibe libertad, recibe libertad todo resentimiento está fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reciban hoy reciban hoy de Dios Vamos, vamos pueblo, vamos Los que están atrás no estén de espectadores Empiecen a orar por ellos Empiecen a orar por estos valientes que han pasado Y han renunciado a esas cadenas Levanta tus manos y empieza a recibir de Dios Vamos, si tú eres libre de las cadenas Si tú eres libre de la opresión Levanta las manos Y empieza a recibir libertad en el nombre de Jesús Libertad en el nombre de Jesús Libertad en tu corazón Libertad en tu pensamiento Libertad en el nombre de Jesús Declara la libertad Dios hoy te dice Proclama libertad Levanta tus manos En señal de que tú eres libre En el nombre de Jesús Yo soy libre en el nombre de Jesús Todo daño a mi corazón toda ofensa mi corazón Señor yo hoy la, la deposito en el nombre de Jesús delante de tu trono te la entrego a ti Señor porque tu palabra dice los que están cansados y cargados vengan a mí que yo los voy a hacer descansar y tal vez tú has estado cansado tal vez tú has estado cansada y el Señor te va a hacer descansar hoy a través de la libertad que hay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 En el nombre de Jesús, recibe de Dios, en el nombre de Jesús, recibe de nuevos tiempos en tu vida, nuevos tiempos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, en Cristo Jesús. Gracias por haber escuchado este mensaje de ID, Identidad y Destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Por favor, siéntete con la libertad de crear copias de este mensaje y compartirlo con quienes gustes. Te invitamos a visitar también nuestro portal de Internet en www.identitydestiny.com.mx Aquí encontrarás todas nuestras conferencias, artículos, videos y mucha información relevante para ti sin ningún costo. También podrás mantenerte al día con las noticias de Identidad y Destino. Puedes escribirnos un correo a identitydestiny.com para cualquier petición, dudas, sugerencias o comentarios. Que tengas un excelente día y esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. ¡Chao!